Buen día, Pali. Un saludo para vos y para toda toda audiencia. Bueno, eh, todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Hoy tenemos un tema un poco más doméstico, eh, no tan de la que tiene un montón de, de años en la economía nacional, digamos que es la cuestión de la inflación y cómo calculamos y cómo medimos la inflación, ¿no? Uh -huh. Eh es que, que últimamente está está muy candente en, en la agenda pública no en la discusión de los valores de inflación de cuánto es el índice de cómo se evoluciona no eh, me, me, me motivó un poco una charla que, que escuché eh, lo escucho toda la mañana entre vos y Y Juan Pablo, sobre la cuestión del INDEC, el cambio que había tenido ah, en la gestión sí. anterior en esta, mm. y digo, creo que es una una cosa muy positiva que que el INDEC no se discuta, ¿no? Que que vayan cambiando las gestiones y que nadie, como lo ponga en tela de juicio, porque es una cuestión más bien técnica y y tiene que determinar eh, las bases sobre las cuales se se se planifican todas las políticas públicas que son los números, ¿no? Uh -huh. el, el estado de de de de las de las cosas y de la y cuando son cosas eh o variables tan complejas como son las sociales, ¿no? Eh la economía es una ciencia social, no exacta, se se nutre de muchos números, pero es social y en esa medición de conductas y de y de cosas sociales eh son algunas complejas, ¿no? Entonces la idea era explicar un poquito más o menos qué es ese índice que nos dicen todos los meses algunas características ver cómo está la pampa cómo se mide en la pampa etcétera y que y qué tratar de transmitir que algunos de los comportamientos que nos hacen descreer del índice eh, son son porque eh, son porque no le hemos en enseñado bien a la población qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo no ese sería un poco la, el objetivo de la columna de hoy Bien, a ver, te escuchamos. Eh, sí, más o menos para mediados de cada mes publicamos eh, el INDEC publica el índice de precio al consumidor, que es hoy lo que socialmente tenemos asociado a la medición de inflación, ¿no? Uh -huh. eh, el, me, el, el índice del pre, de, de precio al consumidor es un indicador que mide la evolución del promedio de precios de un conjunto de bienes y servicios que representan el gasto del consumo de los hogares residentes en un área determinada. Esa es la definición, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Evolución de promedios de precios de un conjunto de bienes y servicios para representar el gasto del consumo de los hogares, ¿no? Entonces, ya desde el BAMO vemos que el objetivo es complejo. ¿Por qué? Porque el gasto del consumo de los hogares eh, es muy diverso. ¿No? Sí. no en todos los hogares tenemos el mismo patrón de consumo mm. ejemplo qué sé yo hay hogares donde no se consume carne roja o no se consume carne y tienen un patrón alimenticio donde ese tipo de, de, de bienes no le impacta en el costo de vida de cada de cada hogar no que es otra de las confusiones generalmente se, se, se confunde el ipc o el con el costo de vida y son distinto, es como que el, el índice de precio es algo global, general, estadístico, que tratamos de determinar. ¿Cómo lo determinamos? Con dos cortes, ¿no? Que parten de la definición, o sea, con dos definiciones, que una es la canasta de bienes que vamos a medir, y cómo la vamos a medir en el espacio geográfico en todo el país, porque nosotros queremos decir que el índice de inflación de la Argentina es tanto, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces primero tenemos que saber qué consume la gente para ver qué peso tiene va, va a tener los distintos eh, los distintos bienes y servicios en, en en el bolsillo, en el impacto de cada una de esas familias. El índice se construye con una con la Encuesta Nacional de Hogares, que en un principio se hizo en el 2004-2005 y se está actualizando con otra encuesta del 2017-2018, porque obviamente esos patrones de consumo también son muy variables. Claro, van cambiando, ¿no? sí, sí. Van cambiando, hay, hay, van cambiando en, en la forma, qué sé yo, por decirte algo, en el 2004-2005 nadie consumía servicios de streaming, claro como son Netflix, Prime, HBO, y, y mucha gente consumía cable, mm. un cambio ahí en, en, en, en los patrones, ¿no? a esa, esa canasta que se mide ahí se, se resume en 12 divisiones no esas divisiones eh, a su vez cada una tiene todos los productos que que, que se evaluaron en la en la encuesta nacional de hogares que lo que nos permite es, es de, determinar en qué gastan los hogares o cómo gastan los hogares no Porque tenemos que sacar una ponderación para sacar un número, tenemos que saber, bueno, cuánto gastan en combustible, bueno, cuánto aumentó el combustible y ahí se van haciendo las ponderaciones que dan un índice global, ¿no? Sí. Esas 12 esas 12 12 divisiones eh, son bebidas alcohólicas, eh, be, alimentos y bebidas no alcohólicas en la primera, eh, bebida alcohólica y tabaco la segunda, prendas de vestir y calzado. Eh, la tercera, y así vamos con todas las cosas, ¿no? Equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, recreación y cultura, vivienda, agua, electricidad y otros, y otros combustibles, restaurante y hoteles, educación y bienes y servicios varios. Hay una que engloba ahí, ¿no? Pero tenemos esas 12 divisiones. Adentro de esas 12 divisiones están todos los ítems, ¿no? De, de los precios que realmente se toman. El INDEC toma precios todos los días del año, Y y en el índice ese que se resume en un numerito hay aproximadamente 320.000 precios tomados a lo largo del mes. Pronto ¿No? se nosotros dijimos, este mes, en el mes de mayo la inflación fue el 5,10%. Eso surge de los datos de la toma de 320.000 precios. Mm. Y se resumen todo ahí, se resumen en un porcentaje Eh, de acuerdo a lo que dio la encuesta de que de que la familia gatan en cada un, en una de estas divisiones que te estoy planteando, ¿no? A su vez, en dónde se toman, cómo es la distribución geográfica, se se toman en 39 aglomerados urbanos, o sea, eh y se dividen en seis regiones. Particularmente a nosotros lo que nos interesa es que y el dato de color si se quiere es que la pampa está dentro de la llamada región pampeana a estos fines estadísticos y no está en la Patagonia. Claro, sí. O sea sí, que sí. la medida la medida de nuestros precios, que los precios por lo que plantea el, el, el INDEC en la, en la en la en el documento de de metodología es el conglomerado Santa Rosa, que es la Santa Rosa y Toay y los precios de ahí son los que se trasladan a los otros de la región pampeana, o sea, con el resto de la provincia de Buenos Aires sin el Gran Buenos Aires y, y la ciudad autónoma con Córdoba, con Santa Fe y con Entre Ríos. Esos son los que estamos en, en la región pampeana. Después tenemos Cuyo, Patagonia, Noa y NEA, son las otras regiones, ¿no? Cada una tiene su peso en el en el En el índice final, ¿no? Por ejemplo, Capital y Gran Buenos Aires pesa el 44,7%. Eh, la Pampeana, que es la que estamos nosotros, el 34,2%, el 6,9% el NOA, el 4,5% el NEA, Cuyo el 5,2% y la Patagonia el 4,6%. O sea, mm. cómo se comportan lo los precios en esas regiones tienen ese impacto global. Claro. Y, eh, Ramiro, ¿y el INDEC sí. mide el, eh, en el conglomerado Santa Rosa-Toay eh, sí. para, para la provincia sí, de La Pampa? lugar de La Pampa que claro. mide para mm. eso que se publica. Claro. Sí. ¿No? Es, es igual Entonces, que la desocupación. La desocupación también hace lo mismo. Seguramente. Son sí. 39 con conglomerados urbanos, los de acá, mm. que, bueno, tenés La Plata, Córdoba, Santa Rosa, Paraná, Santa Fe, bueno, están mm. todos determinados, ¿no? Pero son eh, ciudades grandes. Para, para decirlo sencillo, son 39 ciudades más importantes o más grandes que incluyen todas las provincias claro. en esas seis regiones sí, sí. Eh, ¿Qué termina pasando con todo esto con todo esto se hace todos unos porcentajes que determinan ese índice qué es lo que me, lo que dicen a veces no muchas veces al índice se lo dicen, no porque tiene cualquier cosa adentro yo me acuerdo que mi abuela que a la que la recuerdo con mucho cariño eh, muy muy Eh, activa en, en discusiones políticas, políticas, económicas, etcétera. Mm. Siempre se no, el el indec mide hasta de avión, no como como y eso no, no tiene el impacto en los precios, ¿no? Eh, en verdad hay muchísimos hay muchísimos ítems que están catalogados de acuerdo a esa encuesta de hogares, que nosotros es información pública que la podemos ver qué peso tienen, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, en en en la región pampeana, alimentos y bebidas no alcohólicas, tiene un 28% del peso del gasto de las familias. Mm. Alcohólica y tabaco, casi un 4%. Somos la región que más gasta en ese rubro. Después hay un montón, de como te decía, de, de, de conclusiones sociales que uno puede sacar en, en cuanto a los patrones de consumo. no Sí, sí, sí más eh, vale. Es un promedio. Ya, eh, Es un promedio pro claro. de, de, de, de lo que dio esa encuesta de hogares mm. que fueron aproximadamente 50.000 hogares los encuestados no sí. con una metodología que que seguramente es un, una, un muestreo estratificado que se llama que trata de buscar eh, en una encuesta que sea trasladable a la población no con la, mm. con los mismos porcentajes con los, tratar de descubrir el patrón de consumo que tiene toda la población como si hubiera que hacer un censo de consumo, que sería un, un esfuerzo in, in, impresionante, tratar de hacerlo con una encuesta, ¿no? Bueno, ahí determinamos algunas cosas, por ejemplo, ya para ir a, a, al último mes, el último mes dio 5,1%, viene bajando de, del, del tope que había dado arriba del 6, pero igual esta alta da una interanual, o sea, desde mayo, desde mayo del... desde sí, desde principios de junio del 2021 al 31 de mayo del 2022 da 60%. Claro. En el último mes, ¿qué fue lo que más aumentó? Aumentó salud, sobre todo porque el gobierno autorizó aumento de prepagas 6,2%, bastante más que el índice, y transporte por el aumento del combustible 6,1%, también bastante más del índice. Lo que menos aumentó fue educación 3,2 y comunicación 31 bueno. eso a, a cuestiones atrás o grueso no sí, sí, sí. Eh, después en, en lo que en lo que en lo que nos informa el indec por ejemplo tenemos precios a lo largo de todo el país esto es toda información pública que se puede ver y, y cuando uno y se puede analizar no en, en el informe el indec presenta Tiene un informe mensual que es de aproximadamente unas 20, 25 páginas donde hay mucha información en porcentajes y en precios. Sabiendo un poco cómo se construye el índice se pueden tomar un montón o sacar un montón de conclusiones, ¿no? Mm, bien. Eh, eh, esa información está disponible. Y después hay que tener dos cosas que hay que tener en cuenta para la discusión, ¿no? qué es lo que yo te decía que, que hay que tener en cuenta... Eh, para para saber qué está midiendo el índice y cómo lo mide. Como yo te decía, Pali, el el índice mide precios todos los días, ¿no? Entonces, para ver qué precio pone para ese mes, porque vos va va, va a terminar comparando el mes de mayo con el de abril para sacar ese 5,1%, ¿no? ¿Con qué precio me quedo? ¿Con el más alto, con el más chico, con el del primer día, con el del día medio, con el del último día? ¿Me entendés? Hay que hay que ahí Tomar una decisión metodológica con todos esos datos que yo tengo. ¿Qué precio se toma? Se toma un precio medio, promedio del mes. Ah, no bien. Entonces, ¿para qué? Para que sean comparables todos los meses a lo largo del tiempo, con fines estadísticos. Mm. Que por ahí no es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que queremos es que si el, el, el, la NAPA aumentó 10% el 28 de ju de junio, el índice de junio tenga el 10%. Claro. ¿Me entendés? Pero el índice lo que quiere mostrar es cuánto valía la ANASTA a lo largo del mes. O sea, va a buscar un valor promedio adentro del, del mes de los precios. ¿Qué quiere decir esto? No es que ese 10% de la ANASTA que aumentó en junio no se ve en el índice. Se ve, pero se ve mucho más, se ve prorrateadamente y se ve plenamente en el mes que viene. claro. O sea, los aumentos que se dan sobre fin de un mes tienen impacto en ese mes, pero tienen el impacto más pleno sobre el mes que sigue. Claro. Eso se llama que hay un efecto arrastre. Eso, sí. sí Por eso mencionan cuando dan el índice, pero ojo que este mes viene un arrastre. Claro, del... y, que... y ahí se puede ir viendo hay una cuestión núcleo y otra estacionalidad. Mm. Entonces, por ejemplo, los, los, los, los precios importantes que vimos que aumentaron sobre fines de enero, lo vimos en febrero y en marzo, que tuvo el índice un crecimiento, ¿no? Entonces el índice por ahí le cuesta crecer, también le cuesta bajar. Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces la medida que tomemos hoy eh, como gobierno, como consumidores, etcétera, como sociedad, van a tener un impacto de dos o tres meses para ver el resultado en el numerito ese que parece que es sagrado, como en otros tiempos, ya lo hemos nombrado en la columna, en ¿no? otros tiempos fue sí. el riesgo país, que mm. ni sabíamos lo que era, estaba más lejos, pero parecía que se nos mm. rompía el mundo cuando subía o bajaba, eh, y después por otro por otra época dejan de existir, o el precio del dólar, o bueno, mm. eh, esto que vamos hablando. Esa es una cosa, y la otra cosa que hay que tener en cuenta, es que los índices mensuales de precios funcionan como, como, la, como el interés compuesto. ¿Cómo es este concepto? Que cuando yo digo que enero, que que mayo fue el 5,10%, lo estoy comparando con los precios de abril, sí. ¿no? Si yo digo que en abril aumentó un 6%, lo estoy comparando con los precios de marzo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Si yo comparo marzo con mayo, no es el 11%. ¿Por qué no es el 11%? Porque... El aumento de mayo va, el 5% de mayo se aplica sobre el 106%, si nosotros nos pa nos paramos en marzo, ¿no? Mm. Ponele que decimos que marzo es nuestro mes base, aumentó un 6%, o sea que tenemos 106, vale algo, sí. a fines de abril. Sí. Mm. Si yo, si yo digo que eso va a aumentar un 5%, no es sobre los 100, sino sobre los 106. Claro. O sea, cuando la gente remarca, remarca sobre el último precio. Sí. ¿Me entendé sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa que el número nominalmente, si yo lo analizo en el periodo, parece un poquito más chico. Por ejemplo, un 5% mensual, ponerle que tengamos una inflación del 5% mensual, Eh, eso, si vos haces 5 por 12, da 60. Sí. Pero no es una inflación anual del 60, es una inflación anual de casi el 80. Claro. 69 como algo, porque son 5 sobre el 5 anterior, sobre el 5 anterior, ¿me entiendes? Claro, ¿entés? sí, sí, sí, sí. Entonces, esto para tener en cuenta cuando la gente dice, ah, no, pero la, la, la, la radio dice que es el 5% y está aumentando más. Claro, porque vos, vos capaz que tenés la percepción de un precio sobre el de enero, ¿no? Mm. Y, y el índice te está dando sobre el mes anterior. Claro. Si vamos acumulando muchos meses, tenemos este efecto. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Por eso se hace el cálculo interanual. El, el, el, el INDEC publica el último mes y publica... que ¿Qué pasa si se hubieran anualizado esos índices los últimos eh, los últimos 12 meses? Bien. Bien, Ramiro. ¿Algo bueno, más? No. No, Bien. eso era lo que teníamos como presentación de, de qué... Hablamos cuando nos hablamos de ese numerito que es el índice de precios al consumidor. Gracias, Ramiro. Nos reencontramos. Que tengas un bueno, buen día. Un saludo para vos y para todos y todas.